Ni tampoco a Maxi Stanich Ahí está A Stanich ya no lo tuvo en el cuadrangular de No viajó De Olimpia claro. de, de Venado Tuerto Además Instituto le volvió a ganar a San Isidro Esta vez 98-61 sí. Con 16 puntos de Green Pero sin Clancy como ayer bien había dicho Franco Y a la vez eh, Argentino de Juní le ganó 94-81 a a Racing de Chivilcoy Con 25 puntos de Cangelosi Javier, ¿estás en línea? Estoy en línea Sí, ah, el, sí. La, la, por, por sí, se entrecorta bastante, se entrecorta bastante. Eh, bueno, eh, ¿cómo ves el debut, el arranque de Quilmes? Bueno, la o sea, fácil no hay nada, pero tener ese clásico. Sí, sí, a lo mejor tiene una, una cuota más de, de expectativa y de y de y de y de, y de emoción, ¿no? eh, Empezar con un clásico y, y, y lo que significa El clásico en Mar del Plata. Así que ahora que estoy muy feliz de, de volver a dirigir sobre todo de volver a hacerlo con mi club y, y si te pones a pensar eh, el, el inicio con un clásico también está bueno Con todos los condimentos que eso que eso tiene javier qué tan pareja ves la conferencia sur y crees que hay diferencias con la norte disúlpame no te escuché bien sí qué diferencia eh, qué tan competitiva ves a la conferencia sur y qué diferencias crees que tenga con la norte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 Eh, y en distintos niveles pero todo muy pareja como como toda liga estos últimos años Recién comentabas el hecho de que tuviste un poco de suerte en el armado del plantel bueno, con la llegada de Basualdo pero ¿cuán satisfactorio te dejó el hecho de que Bildosa haya preferido seguir un año más en Quilmes y no ya pegar el salto a Europa? No, no, seguro también eh, justo que se cortó que eh, estaba diciendo esto también tuvimos suerte en el armado con, con lo de Basualdo tuvimos un poco de suerte también con con la decisión de Luca de jugar eh un año más acá eh la verdad que que la decisión fue pura exclusivamente de Luca que planteó al Vascoña y, y el Vascoña estuvo de acuerdo eh, entonces bueno uno uno lo valora ¿No? Esa decisión y ¿Por qué la tomó? La verdad que se pone muy contento eh la llegada de Enzo Ruiz también eh, es un poco de suerte eh Eh, él con, con un par de clubes también con posibilidades de ir y, y, y que nos elija nuevamente y que en particular tengo una excelente relación con él y y la verdad que me, me haya elegido para, para venir a jugar al equipo me, me pone muy feliz, así que la verdad que estoy muy contento por, por todos lados Es muy importante cuando los jugadores quieren jugar en ese lugar no porque eso hace que Eh, bueno, la, la cantidad De los muchos o los pocos problemas Que puedan afrontar este, y, y que haya un confort en línea general Es importante, ¿no? Sí, siempre es importante Contar con alguien que tiene ganas eh, Y no lo hace solamente Por una necesidad O porque el mercado así lo indica eh, Desde el primero hasta el último Tengo jugadores comprometidos Que saben Que desde un principio ¿cómo, cómo es el club, cómo nos vamos a manejar el, el presupuesto que manejamos varios jugadores han hecho un, un esfuerzo eh, también económico para, para poder jugar en el club porque realmente no llegábamos sí. y, y entonces todas esas cosas se valora y, y bueno, ahora está en, en mí no y, y, y en el cuerpo técnico tratar de sacar lo mejor de cada uno para poder conformar un, el mejor equipo posible ¿no? Eh... ¿Cómo es el plantel de Quilmes a día de hoy para que la gente lo conozca, Javi? Eh, bueno, como valles eh, Bildosa hay un 1-2 que todavía está en formación Bildosa, Sanziboni Provenciono Enzo eh, Ruiz, Eric Flor Diego Cavaco eh, Basuardo Eslava eh, Oluf Ambutimi y, y Ivory Clark Bueno, bueno, y, y con respecto a, a a la conferencia, como te preguntaba recién Franco, este la ves pareja, pero ves algún candidato de fierro eh, en esa en esa lista Sí, San Lorenzo bueno es decir, el, además de ser el último campeón todo lo que significa la renovación de jugadores que hizo eh, el armado de este equipo, me parece que es, es uno de los equipos más poderosos eh, entonces bueno yo lo veo como como candidato no pero pero bueno, te vuelvo a repetir nosotros hace dos, dos meses no hacíamos Liga Nacional eh, y hoy me parece que nuestra medida tiene que ser otro tipo de equipo está bien, no, está vamos bien. a tener vamos a tener ahí un, un campeonato paralelo eh, eh, con, con algunos rivales un poco más y, y bueno esa tiene que ser nuestra medida seguro en qué puntos crees que deben mejorar para el arranque de la temporada ¿En, en, en lo grupal como equipo sí como equipo y desde lo deportivo Sí me parece que el rodaje te va a ir marcando un poco un poco en entiendo hay en que hay que mejorar en que hay que seguir trabajando no todavía no hemos tenido nosotros eh, medidas como como para hacer eso me parece que Una de las características eh, fuertes del equipo es la velocidad que tiene, con, con jugadores que les gusta correr, y, y encontrar el equilibrio entre eh, jugar rápido y al me parece que ese va a ser un, un punto importante en el en el que trabaja Javier, has estado el año pasado durante la temporada cerca del equipo, ha formado parte de lo que es el 11 Unidos, pero... ¿Qué opinión tenés con respecto al cambio de localidad para esta temporada de jugar en el Polideportivo de Las Malvinas? Eh, sí, la verdad que nuestra localidad era muy fuerte en Los Unidos. Eh, es un escenario especial eh, donde la gente eh, y los hinchas se hacen sentir mucho, ¿no? Eh, yo siempre imaginé mi vuelta al club dirigiendo nuevamente en Los Unidos, pero bueno también por cuestiones económicas eh, y, y de infraestructura con medida que la ADC exige que me parecen muy bien tampoco lo vamos a poder hacer en los Unidos claro. eh, y no es que nos vamos a una cancha mucho peor, me parece que nos vamos a una de las dos o tres canchas mejores del país que tiene que tiene otras particularidades como el, la lejanía de, del público y que nos se hace sentir tanto y que es una cancha mucho más grande eh, sí, es verdad también forma parte del esfuerzo eh, que hay que hacer para, para para hacer posible que Quilmes juegue esta Liga Nacional. Javi, gracias por el contacto, que tengan una buena llegada a Buenos Aires. ¿Van directamente para Temperley o hacen alguna parada en intermedia? No, no, vamos directamente para Temperley y después nos vamos al hotel, eh, estaremos presente ahí en la presentación de la Liga Nacional y, y, y bueno, ya vamos a jugar mañana ahí está Javier Bianchi, técnico de Quilmes, el único el último técnico que nos quedaba para repasar los 20 este entrenadores de la Liga Nacional. Abrazo enorme y nos vemos esta tarde, así que gracias por el contacto y por por el tiempo. Ponemos la primera pausa en este programa de esto que es uno contra uno, 12 y 20 del mediodía, un día bárbaro, un día soleado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eh, a la tarde, a las 7 se va a llevar adelante el lanzamiento de la Liga Nacional de Básquetbol y en este momento en La Plata se está llevando a cabo la primera elección del Draft Junior NBA para meter el básquetbol en, en los colegios, La Plata fue la primera sede después será Córdoba, Bahía, Rosario eh, las tres sedes restantes para la iniciación de este plan aquí en la Argentina. Pausa y ya volvemos en un rato la palabra de Michael Estura, dale. Reading, Pérez, Pérez teléfono